Esta semana, justamente, el mismo alcalde Juan Carlos Nemocón radicó el nuevo documento con todos los ajustes y documentos necesarios que la misma entidad ambiental le había solicitado a la alcaldía. Pues ahora lo que se espera es que las cosas fluyan en la CAR, pero teniendo en cuenta que este documento también hay que socializarlo con la comunidad, con los gremios, con el Consejo Territorial de Planación, e con diferentes entidades y que ojalá esté listo para que se pase al Consejo. En el último periodo ordinario de sesiones que se realiza entre octubre y noviembre para que el documento quede aprobado. Pero también hay que ser claros que esto depende de cómo evolucione allí en la CAR. ¿Qué concepto emite la autoridad ambiental, en este caso la Corporación Autónoma Regional? Para hablar de este y otros temas, pues justamente tenemos en la línea al alcalde municipal, Juan Carlos Nemocón, porque en cabeza de él fue que se entregó este documento allí en la CAR. Alcalde, buenos días. Muy buenos días, Ariel. Un cordial saludo para usted, su equipo de trabajo y todas las personas que nos escuchan. Bueno, alcalde, ¿cómo nos fue radicando este documento del Plan de Ordenamiento Territorial allí en La Cara? Bien, Ariel, la verdad es que、eh, el proceso de radicación es un proceso que suele ser、eh, una reunión entre el director de la Cara, el alcalde de la ciudad,、eh, los equipos técnicos y plantear la posibilidad O, o la necesidad de hacer un equipo que empiece a liderar el, el conocimiento del documento y la concertación. Entonces, hemos estado varios meses intentando hacerlo, no ha sido posible conciliar la agenda con el señor director. Entonces, me vi, me vi sometido a, a ir a radicárselo por ventanilla. Eso fue lo que hicimos el día martes, tres de la tarde, fue radicado el documento y le expresamos por escrito al director que. Que no nos lo devuelva, que más bien convoque rápidamente, a e s e equipo de concertación para que lo que haya necesidad de ajustar se haga rápidamente y no tenga, no tenga que mediar、eh, correspondencia de ida y vuelta para, para que se pierda tiempo. Entonces, eso fue lo que hicimos en realidad el día martes.、Eh, alcalde, entiendo que el 29 de julio de 2012, que ya usted estaba como alcalde, se había erradicado este documento. Y que dos tres meses después, el 8 de agosto, fue devuelto pidiendo algunos ajustes, pidiendo soportes, pidiendo documentos. Y ustedes se tomaron todo este tiempo justamente para entregar esos soportes y esos ajustes, radicarlo de nuevo y que esta vez no se devuelva. ¿Fue así? Sí, nosotros en este proceso llevamos ya un muy buen rato. Nos han devuelto documentos, hemos vuelto a radicar, n o los han vuelto a devolver. Entonces, eso es lo que no queremos que, se, que siga sucediendo, que no se siga perdiendo tiempo. Con una mesa de concertación, lo que se convocan son a los responsables de cada tema y se evoluciona en el escritorio, en la oficina. Sí, no, no que tres meses de ida, tres meses de vuelta, sino que podrá rendirnos más el tiempo. Pero nosotros en este propósito ya hemos venido, hemos acatado las directrices que la CAR nos da en términos medioambientales. Y complementar la información y la cartografía, y todo eso, absolutamente todo,、eh, lo radicamos. Alcalde, ¿por qué no me comenta y todos nuestros oyentes del municipio de Suacha que sepa básicamente qué incluye este nuevo documento, qué se ha tenido en cuenta? Porque aquí, por ejemplo, podemos hablar de los nuevos desarrollos del municipio aquí hacia la zona de Canoas, donde se quiere, digamos, desarrollar industrial y económicamente. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la zona de Páramo, tener en cuenta la minería, en fin, diferentes aspectos. ¿Qué encierra este nuevo documento, Alcalde? El plan de ordenamiento territorial es el documento desde el cual se proyecta el desarrollo del municipio y se desarrolla en el aspecto económico, en el aspecto urbano, del crecimiento, de la expansión de los usos del suelo, con, teniendo en cuenta las determinantes ambientales, como usted bien lo dice, y también las nuevas tecnologías al respecto del transporte y, y, y todo lo que. Eh, Influyen el desarrollo de la ciudad y el desarrollo humano. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros no hemos cambiado el plan de ordenamiento territorial al 100%, lo que hemos hecho es una adición, una modificación que le apunta a que generemos inicialmente, y tal vez el capítulo más importante, es que generemos un suelo para poder desarrollar sobre ese suelo unas actividades económicas que permitan al municipio tener recursos. Producto de plusvalías y de impuestos futuros, y también una generación de empleo, que es lo que hoy en día necesita la ciudad. Grandes empresas se vuelvan y se asienten en el corredor Suacha Pacífico, Suacha Buenaventura, por supuesto, Suacha es el, el, el, digamos el centro perfecto donde se acomode esta nueva industria. Que busque siempre la salida hacia el Pacífico. Entonces, poderle ofrecer a los empresarios, a los industriales, a los que tienen plataformas logísticas, espacio, espacio que hoy día no tenemos. Entonces, en ese orden de ideas, los sectores comprendidos entre la Avenida Logística de Occidente y los límites entre Mosquera y Bojaca, con Suacha, que constituyen un área cercana a los 1.400 hectáreas, se deja contemplado para un futuro crecimiento que va a ser. Pues obviamente con el tiempo, eso no va a suceder en dos días, eso va a ser años de consolidación. Pero el documento, que es la herramienta que les permite proyectar sus inversiones porque tendrán las garantías de los servicios públicos y de toda、eh, la normatividad municipal, pues es importante. Otro sector, otro sector que se consolida es el sector vecino Almuña, justo en la entrada hacia Cibate, costado izquierdo. Que es límite, digamos, podemos referenciar el cementerio que hay allí en la autopista sur. Estos terrenos, hasta el fondo, hasta el sector del de, de, de, de Pablo Neruda, ya pues obviamente territorio del municipio de Soacha, también son alrededor de 200, 250 hectáreas que colindan con la zona industrial del Muña y que tienen la vocación industrial. Recordemos que estos terrenos de los que les estoy hablando no tienen riqueza agropecuaria. Que no están produciendo comidas, que son terrenos áridos, que no, son, que no se c o m p r o m e t e la seguridad alimentaria ni la producción de comida en el municipio de Soacha, sino que más bien、pues、hoy、no、están introductivos y se van a poner a producir. Alcalde, escuchándolo a usted, con,、eh, digamos, se le está apostando a un nuevo desarrollo en esta zona, hacia el sur, zona de Canoas, hay que aprovechar, y yo creo que eso es lo que no se ha aprovechado, y usted me dirá si tengo o no razón. Pues que Soacha finalmente está ubicada estratégicamente, primero vecina de Bogotá, pero también vías importantes como la a l ó la misma vía Mondoñedo y la salida al sur. Eso es lo que hay que aprovechar, ¿no, alcalde? Por supuesto, usted bien lo dice, pero añadamosle algo: añadamosle la operación del aeropuerto. Mire, Bogotá le hace la apuesta y la nación a que el aeropuerto tenga una segunda pista allá, hacia la parte del fondo, hacia, hacia Pacatibá. Entonces, qué oportuno que sobre este año de la ALO, que nos va a comunicar con la 13, que ya es una vía, un, una obra que se va a ejecutar porque están garantizados los recursos dentro de los recursos del distrito y hay voluntad política para hacerlo. Entonces, toda esta mercancía, que no solamente le apunta al Pacífico para Buenaventura al puerto, sino que también hacia el aeropuerto para que la mercancía salga por aire. Estos son elementos que a los industriales, a los que producen cosas, a los que manufacturan, pues les va a sonar muy a t r a c t i v o Sí, bueno, alcalde, usted pues ya bien lo dijo, esto no, va a ser, no, esto no se va a hacer inmediatamente. Si se, logra, si se logra que la autoridad ambiental, en este caso la CAR, apruebe, le dé el visto bueno y este año se pueda pasar. Este documento del POTA l Consejo para que se convierta en acuerdo municipal, ¿usted estaría proyectando que cuándo podemos ver en Suacha este desarrollo económico, desarrollo industrial que se le está apuntando? No, esto se demora a Ariel,、eh, tenemos que ser muy objetivos y muy realistas.、Eh, esto va a tener un, un proceso que tendrá que venir acompañado en una segunda fase, ya digamos el próximo gobierno, de que, de que fijen unos atractivos arancelarios. De, de impuestos para que, para que las empresas se, se instalen, ¿cierto?、Y、algo así, y pensando en un modelo parecido como sucedió en, en, en Funza, en, en Mosquera, en el eje sobre la 80 Cota, que hubo una excepción y, y generó una política atractiva al inversionista. Entonces, mientras que esto se consolide, yo creería que esto es un proceso que va a tardar entre 5 y 10 años. Bueno, bueno, pero finalmente tampoco es que estemos hablando tan a largo plazo, estamos hablando a mediano plazo, 10 años. Tampoco es,、okay. que sea, tampoco es que sea alcalde para decir que son las nuevas generaciones o las futuras generaciones, lo alcanzamos a conocer. Oiga, alcalde, venga,、eh, a, aquí mirando un poco lo que usted me decía al comienzo que le tocó radicar el nuevo pot, los ajustes al pot por ventanilla, ¿eso no tiene implicaciones, alcalde? ¿No hubiera sido mejor concertar y haberse sentado con el mismo director de la CAR o es que no se pudo? No, no, no, no, es que no tiene ningún problema. De hecho, el documento ya lo tiene en sus manos la CAR.、Eh, el, el tema del tiempo, Ariel.、Eh, estamos supremamente ocupados en las agendas. Sabemos e、eh, l director de la CAR también e n sus ocupaciones. Entonces, pues dijimos, avancemos, avancemos, porque pues, no podemos fijar una fecha de un encuentro. Pero no, no tiene ninguna repercusión. Ok, bueno, alcalde, ya se radicó el documento. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué es lo que le espera a este pot? Bueno, pero si me permite, puedo mencionar otro par de cosas que tiene Spot.、Eh, también es una consolidación del crecimiento del sector urbano、okay. en el sentido、eh, de vivienda, a lo que se refiere vivienda. Y uno tiene que entender esto. La vocación. ¿Cuál es la vocación de los suelos de nuestro territorio? Albergar población, generar sitios de productividad. Entonces, en ese orden de ideas. No podríamos, como、no, esto es un planteamiento a tres gobiernos, esto, este es un documento de tres vigencias, de tres años, d e d o c sea, e años,、eh, no podría uno dejar por fuera ningún detrache. Porque lo que no esté reglado específicamente, pues es susceptible de ser desarrollado in, informalmente, o sea, de que nos invadan terrenos. En la medida en que yo sienta que mi suelo, que mi suelo sirve para un desarrollo futuro, yo lo cuido. Y esto es la lógica, porque ahí hay dinero, ahí hay un, una utilidad que me generará en corto, mediano o largo plazo, pero yo tengo que cuidarlo porque eso es, un, eso es el, el, el, digamos, un, un recurso familiar o personal que tengo que proteger. Si yo no puedo hacer nada en mi territorio, en mi tierra, yo tengo unas hectáreas、si、y no puedo desarrollar nada, esas hectáreas tienen la susceptibilidad de ser invadidas, porque entonces la gente va a buscar el recurso informalmente, que es lo que la gran dinámica. Que tenemos en Suache y que se evidencia todos los días. Entonces, en esa norma, en este, en este plan de ordenamiento, lo que dejamos es que las zonas que sean susceptibles a desarrollos, que sean susceptibles de p r e p s r a b l e z c a n servicios públicos, se i n c l u y e de una vez en, en, en las áreas de expansión urbana para que la consolidación vaya hacia esa dirección, pero también supeditado a que primero se desarrollen unos sectores y después otros. ¿Cierto?、Que、no se puede desarrollar todo al tiempo. Hay unos, unos determinantes ambientales y de prestación de servicios públicos que tienen que ser muy claros y a las empresas se les convoca esto. Entonces, ese también es un segundo criterio. Tercero, nosotros tenemos que dejar incluido plan de, en el plan de ordenamiento las nuevas modalidades que estamos, de las que estamos hablando en transporte público: tren de cercanía, el, el, el cable para k a z u k á la proyección de, la, de, de, de Transmilenio hasta el sector del vínculo. Todo esto que no hace parte del de, de documento aprobado en el año 2000, o sea, el que está vigente, pues tenemos que incluirlo, ¿cierto? Y, y, y, que, y entonces que, que queden las garantías de que no tienen, que, que van a tener toda,、eh, digamos, la normatividad, las herramientas para poder desarrollar estos procesos en, en, los, en el futuro, que ese es un futuro más cercano, inclusive. Sabemos que todos estos proyectos van a andar. Sí, alcalde, devolviéndome un poquito al segundo punto que usted se refería a la expansión urbana, ¿significa que la proyección de Suacha es seguir creciendo? Obviamente, entiendo lo que usted dice para evitar justamente que se invadan los terrenos, para evitar que crezcan barrios ilegales, pues las cosas se hacen al derecho, pero sí se proyecta que siga creciendo, que se siga construyendo en Suacha. Es, es, esa es la vocación, Mariel.、Eh, mire, que yo precisamente pongo el tema sobre el tintero y lo, y, lo, y lo pongo aquí en, en este momento que tantas personas lo están escuchando. Porque, mire, la proyección de la ciudad con unas vías、eh, por, el, por el oriente, por el oriente o, o por el norte, como lo reconocemos, con una conexión de la avenida Ciudad de Cali, con una conexión a un metro que saldrá de Boza, con un tren de cercanías por el occidente. Con una conexión a la Avenida Longitudinal de Occidente, allá pasan por un puente que habrá que hacerse sobre el río Bogotá y conectar la parte occidental con la l ó Entonces tiene un desarrollo y tiene un futuro claro. ¿Sí? No, hay, no, hay, no, estamos, no vamos a seguir pensando que es que nuestra vía de la autopista sur. Ah, ahora, el tema del viaducto. En este instante estoy entrando a una reunión aquí en la Cámara de Comercio de Bogotá, donde el señor vicepresidente de la República convoca. A los candidatos de Bogotá para que haya una discusión en torno de cómo se van a manejar o cómo, cómo plantean el acceso a Bogotá por los diferentes sitios. Y Suacha es un sitio estratégico, entonces aquí estoy invitado hoy para venir a defender el tema como el viaducto, ¿sí? cómo, cómo se va a integrar Bogotá con Suacha. Recuerde que yo he sido el, uno de los defensores de la área metropolitana. Entonces, todos estos temas están sobre la agenda y el desarrollo de Bogotá tiene que ir de la mano con el desarrollo de Suacha y viceversa. Entonces, Sí, el, el, el, la respuesta es concreta. ¿Hay vocación de suelo de expansión urbana en Chacha? Sí, lo hay. y q u e tiene que, que, que consolidar los espacios y evitar futuras invasiones? Eso es cierto. Ok, bueno, alcalde, ahora sí, un poquito la pregunta que le había hecho anteriormente. ¿Usted qué, qué espera concretamente? Todos sabemos que apenas、uh, le quedan unos pocos meses de mandato. ¿A usted le gustaría concretamente y espera que ese POT quede aprobado ya por acuerdo municipal? Pero por supuesto, Ariel, es que venimos cuatro años trabajando en los temas.、Eh, mire, un tema tan delicado. La zona industrial de Casucá y la zona industrial de Santa Ana, donde están empresas tan grandes como、eh, Alfa, por ejemplo, como Peldaro,、eh, el tema del Vilandino, de, de, de, de, de todas, todas, todas estas zonas tienen que consolidarse en el estado ordenamiento territorial. No están, no, no aparecen, no. Fueron desarrolladas sin, sin, sin esto, entonces el riesgo que han corrido es muy alto. Por eso los industriales no se atreven a meterle un peso a sus industrias, no se atreven porque esa inseguridad jurídica les afecta y les preocupa. Entonces hice la reunión el martes con los industriales de Kazuka, explicándoles también antes de irme a radicar, y les decía: mire, ustedes proyecten sus empresas, generen crecimiento, generen empleo. Hagan lo que proyectese, porque este documento les va a dar la capacidad. Entonces, ¿cómo no desear que quede aprobado en mi gobierno? Por supuesto que es una apuesta de nuestro gobierno y queremos que antes de salir quede aprobado para que el futuro. De las personas de Sacha que garantiza. n Oiga, alcalde, antes de despedirlo, porque sé que usted también va a entrar a una reunión, ¿quiénes intervinieron en este nuevo documento? Porque esto no se lo inventa el alcalde ni se lo inventa una persona. Aquí estamos hablando del futuro de la ciudad. Entiendo que fueron personas expertas las que estuvieron trabajando durante largas jornadas en este nuevo documento que se radicó el martes en la cara. Claro, hemos contratado una consultoría que es la con la que hemos estado discutiendo todos los temas. Aportes nuestros, pero todo el tema técnico, la profundidad, la experticia, ha sido por parte de la empresa que contratamos en cabeza del arquitecto urbanista Fernando Montenegro,、eh, director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. Eh, eh, digamos, una persona que tiene todos los. una autoridad en temas de, de, de, de diseño urbano y de desarrollo、eh, en, a nivel nacional. Entonces estamos en muy buenas manos, hay criterios claros. Y permítame le, le pongo otro ejemplo. Mire este ejercicio que nos acaba de pasar en s o a c h a de la ubicación de vivienda gratuita o vivienda para personas、eh, víctimas o de pobreza extrema,、eh, el modelo a que nos llevó Caso Torrentes y Vida Nueva.、Eh, hay que solucionar muchos problemas en el futuro. No podemos seguir exponiendo o arriesgando que sucedan cosas como las que han venido sucediendo. Entonces, habilitamos espacio, habilitamos suelo, suelo urbanizable en sectores、eh, que no tienen riesgo y sectores vecinos a donde la gente hoy está viviendo en precarias condiciones. Específicamente, digamos, sectores de Cazuca, Ciudad del Azufre, donde hay tierras que son perfectamente, q u e pueden llevar los servicios públicos. Pueden tener un crecimiento, que se pueda hacer una vivienda digna, mejorar los entornos y que esas viviendas sean para personas que han estado viviendo en los mismos sectores, con la diferencia que ya pasarán a vivir con seguridad, sin riesgo y, y en vivienda digna que supere sus, sus niveles de pobreza. Entonces, ese también es un tema importante que lo debatimos ampliamente, que fue propuesto por el mismo arquitecto Montenegro y que aceptamos el equipo que, que acompañamos todo este ejercicio. Entonces, Eh, el tema de, del acompañamiento ha sido de primer nivel.、Eh, alcalde, este también es un tema político y un tema de relaciones. ¿Cómo están las relaciones de la alcaldía con la CAR? Porque es que también hay que pensar que es de voluntades el tema de, de, del concepto de la Corporación Autónoma Regional. Pero mire,、eh, el, el tema no se puede mirar de esa manera. Creo que no debería mirarse de esa manera. Es un tema de ciudad, es un tema. Que la CAR debería desprenderse. La CAR nunca ha estado satisfecha con mis posiciones. Yo he sido, digamos, una persona que ha defendido el área metropolitana y eso ocasionó en la CAR un gran disgusto porque sintieron ponerse en riesgo. Yo sigo insistiendo, sigo insistiendo que la solución de los problemas de Suacha es hacer una excelente relación bajo área metropolitana, que tengamos autoridades unificadas en términos de seguridad, movilidad y servicios públicos con Bogotá. Sigo insistiendo: si Bogotá y s o a c h a tienen una armonía, Bogotá podría entrar en, en, en, en, gran, en un gran momento de aporte y de, de, de ayudar al municipio de s o a c h a no que sigamos siendo receptores de pobreza del país y que nadie nos pare bolas. Entonces, la cara en ese orden de ideas no, no lo ha recibido con, con muy buenos ojos. Eso, pues. Inicialmente, pues nos ocasiona problemas. Segundo, el tema del compromiso medioambiental. O sea, uno no puede sol luchar solo cuando la autoridad es, es la autoridad ambiental del departamento o de gran parte del departamento, como, como la razón por la cual fue creada la corporación. Y nosotros nos hemos sentido muy desprotegidos y muy solos en, en muchos de los temas que manejamos,、eh, sin tener la herramienta, sin tener los dientes para poder, pa poder atacar. Si en, si en manos de nosotros estuviera revocar licencias ambientales, desautorizar el tema, por ejemplo, Trenaco, un tema, un dolor de cabeza, ya en, en el corregimiento 1, donde la carta es d a l i d a licencia s y faculta la posibilidad de explotación en suelo que sí tiene una vocación agropecuaria, donde se está produciendo comida, donde se están poniendo en riesgo otros temas, pues todos estos temas no son de buen al recibo por la cara. Y, y, y tengo que ser absolutamente honesto, hay cosas que han. Que, que han hecho distanciar a las entidades, pero tenemos que ser corresponsables y tenemos que actuar unificadas. Por eso espero que este documento sea estudiado con la CAR y que la CAR tenga un criterio、eh, por fuera de, de lo demás y que más bien piense en su a c h a por fin pensemos en su a c h a y que nos ayuden a aprobar este documento. Que posteriormente iría a aprobación del Consejo Municipal. Una vez conciliado con la CAR, va a Va a conocimiento público un mes con el Consejo Territorial de p l a n e a c i ó n para convocar a todas las, a todas las comunidades que lo conozcan, a que aporten, a que d i g a n algo antes de ser aprobado en el Consejo.